todo para que no cambie nada esta frase se repite mucho en la película dobles vidas que ahora está en los cines se presenta a autores y editores ante la aparición del libro digital recomendamos mucho esa reflexión sobre el tiempo que estamos viviendo todos se miran y todo cambia pero la realidad es que no se produce esa transformación pasan los años, ese cambio está solo en la perspectiva no llega ni llegará No hay ni habrá salto a lo digital, solo es un complemento. A veces las cosas no pasan, esa expectativa nos sumerge en el miedo y contra el miedo más absoluto hay que luchar. Eso es el mundo digital, una entelequia, una realidad que no existe, una realidad cuyo mensaje es que cambie todo para que no cambie nada y es que no hay nada más permanente que el cambio. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, ahí tenéis un hashtag, una etiqueta almohadilla Rosa Vientos. Con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano, Redación y Producción, Silvia Casa en la Codirección y los siguientes contenidos. Tertulia Zoro esta noche. Tertulia con Manuel Carbeyal, con Juan José Encizoro y con Josep Guijarro. Repetimos e insistimos. Esto es el Arrosaos Vientos en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web, el triple en la sección dedicada a la Arrosaos Vientos también un correo electrónico rosa arroba, onda vamos a comentar con todos vosotros una noticia muy importante todos los medios lo han publicado todos, en los últimos tiempos han producido miles de avistamientos ovnis, miles de avistamientos el pentágono en los Estados Unidos y la marina de aquel país han tomado medidas, hoy vamos a conocer oh. cuáles son También os vamos a hablar de una cosa extrañísima, un experimento que se ha realizado en Estados Unidos. Son cabezas de animales y que se encontraban eh, fallecidos hace mucho, pero han revivido. ¿Por qué ha revivido y cómo se ha producido esa vuelta a la vida? Hoy vamos a saber algo más sobre este experimento que va a dar muchísimo que hablar os vamos a comentar que gracias a aviones espías en la Guerra Fría se descubrió la existencia de un tesoro arqueológico y también una ley que limita a cero los experimentos con animales en Colombia. Y una noticia que nos presenta el futuro podría ser... Una frontera del futuro y será los cerebros conectados a internet y también fronteras del futuro. Esta noche con Javier Sevillano nos va a presentar el futuro de el grafeno. Que ya antes de existir marcaba cuál iba a ser el mañana. Y también. Laura Falcón Lara nos hablará en cosas del pasado de Viajes en el Tiempo y os presentaremos un viaje al que estás invitado, porque nos vamos a la Europa de los nazis, Alemania y Polonia. Vamos a tener también esta noche, Mujeres con Historia, Silvia Casasolar, nos contará la vida de Rosario Pi, la primera directora de cine sonoro en nuestro país. Otras cosas eh, que vamos a, a comentar, a analizar desde ya mismo cuando pasan 36 minutos de la una de la madrugada. No lo hemos dicho antes, lo recordamos, tenemos una etiqueta, un hashtag, almohadillasosaventos. de los vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. Comes, comes calling, like oh, Terto de zona cero con Joseph Nicky sí. Harry Joseph. Muy buenas ¿qué tal. Muy buenas noches desde el Tecnicolor. <risa> <risa> Juan José Chetoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y hablando de técnico Lorre, mucho más antiguo, Manuel Carvillal, más <risa> demás. El nodo. <risa> el, el cine sí. Yo todavía estoy sí, en sí. blanco y negro. Sí, sí, sí. No he evolucionado y, Bueno, tú estás todavía en la época en la que no existía cine ni nada.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 dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del, del Estado, del, aire, del ejército fundamentalmente, y pilotos también sí. eh, civiles, pero cuando hay una investigación oficial sobre un fenómeno no identificado En a lo que decía Juanjo, que eso. es muy importante es cierto que para la mayoría de los pilotos que ven un OVNI es, es, un, un, marrón, marrón. es un marrón, pero no solo a, a ese tema, yo siempre pongo el ejemplo del caso Manises, en que Javier Lerro de Tejada tuvo que sufrir que en su proceso de divorcio su mujer utilizase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 gilipolleces, <risa> ¿no?,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 venga a mi casa le entra un infarto vamos, porque esto es una leonera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 hay de deshacerse de lo superfluo hay que deshacerse de lo que no sirve de nada pero no que, que venga esta a decirnos que hay es que superfluo ella yo me quiero deshacer de resfriado y no hay manera claro, sí, pero, <risa> pero podrías son... vivir sin él sí, sí lo ¿eh? sé claro, no, de él, no, tíralo. pero tíralo es que me ha cogido cariño. cariño y podrían vivir los ingleses bueno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 Pues mola que digas lo de Matrix, porque los, los investigadores se refieren... <risa> Algunos eh, son tan a, pesados, y a... como encima te cuento de tutoriales... <risa> <risa> <risa> <risa> no, pero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 físico es todo lo demás le puedes poner los colores que quieras pero parte de ahí Sí, si eh, la conciencia está abriría un debate sobre ese tema sí, no, no, pero ya está eh, ya está abierto sí, o sea, sí, lógicamente sí. Ab tienes mira por ejemplo que no está abriría cerrado, un debate, pero, no, está pero tiempo, es que no se ha conseguido resucitar a nadie con lo cual no hay pero, debate pero, pero, posible no, como que hoy no? claro pero, pero técnicamente técnicamente y científicamente están años, luchando por ello no, pero no lo van a conseguir no lo van a conseguir no va a resucitar nadie bueno no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 ha conseguido que salga adelante esta, esta propuesta de ley que ya existe en otros países desde principios de este siglo para evitar que por lo menos en el ámbito cosmético y en el ámbito de, de este tipo de cosas pues se hagan las, los ensayos con animales. Bueno, pues hasta que la tertulia Zora Cero de esta noche con Manuel Carbellal con Juan José Cezoro y con giuseppe Guijarro. Gracias a todos. Buenas noches. En Onda Cero, la rosa de los vientos Ecos del pasado No sería nada extraño una fotografía de una persona con un teléfono móvil con un smartphone No sería nada extraño si esa fotografía fuera de hoy Pero si esa fotografía es del año 1938 Es un misterio Es uno de los enigmas que tocamos y tratamos aquí con Laura Facolara, presidenta de Prismo Publicaciones en el Grupo Planeta en en del Pasado. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. mil novecientos treinta y ocho ¿qué hacía esta mujer con un teléfono móvil? Hombre, a ver, hay muchas hipótesis al respecto. Lo que pasa que es cierto que la foto no deja lugar a mucha duda y parece claramente, incluso por la actitud de ella de la cara, como si estuviera hablando sonriendo, que realmente está hablando con alguien por teléfono. La única explicación posible es que eh, pudiera ser uno de los prototipos de teléfono inalámbrico de la empresa Dupont, que sin embargo ha sido desmentido por los empleados de la época. Así que nos queda la duda realmente de que, es, si realmente pues estamos hablando de, una, de un suceso que no tiene sentido en la época y que realmente pues sea como una viajera en el tiempo o si pudiera ser realmente un prototipo de algo que parece bastante inverosímil que en aquel momento tuviera una señora cualquiera de la calle. Desde luego ese teléfono móvil, nunca mejor dicho, es un objeto fuera de su tiempo, eh, como los que hemos hablado contigo, Totalmente. pero eh, no es un vestigio arqueológico, pero eh, en esa fotografía encontramos algo que no encaja con la fecha en la que se tomó la fotografía que hace casi un siglo y los teléfonos móviles son algo muy muy reciente ¿no? Pues sí, no solo los teléfonos móviles, o sea, no nos olvidemos que, por ejemplo, eh, en 1940, sin ir más lejos, tú todavía no podías llamar internacionalmente. No, no, no. O sea, claro, podías no llamar país. dentro de un mismo país, pero no a otro país, o sea, eh, con un teléfono fijo, ya no hablamos de un móvil. Pues imagínate pensar que en 1938 eh, pudieras hablar con un móvil, o sea, era absolutamente increíble. El otro día estuvimos hablando contigo de algunos eh, casos eh, que presentan anomalías espaciotemporales, hoy vamos a comentar alguno más, eh. Eh, porque no es el único caso este que hemos eh, dicho, esta fotografía de hace casi un siglo con un smartphone. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso que investigó un amigo del programa Scott Corrales, el vórtese temporal. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues fíjate, mira, el doctor Raúl Ríos Centeno, médico de investigación de lo paranormal... Eh, ...como comenta Scott Corrales precisamente en una historia que, co que le contó a una de sus pacientes... ...en este caso hablamos de una mujer de 30 años que acudió a él con un grave caso de hemiplegia... ...que es la parálisis eh, total de un lado del cuerpo, ¿no? Dice que estaba en el, bueno, estaba cerca del campamento de Margahuasi y que le dijo lo siguiente... Eh, Marcajuasi es un, bo un famoso bosque de piedra ubicado a unos 35 kilómetros al este de Lima, Perú. Dice que fue eh, con unos amigos a explorar la zona y que de pronto escucharon como una música. Vieron una cabaña iluminada al fondo con gente bailando y al acercarse, eh, acercarse hacia ella empezó a sentir una extraña sensación de frío. Fue entonces cuando vio que los ocupantes que habían dentro estaban vestidos con una ropa que no casaba con el lugar ni el momento en que estaba. De hecho una ropa como del siglo XII, ¿no? ...en ese momento intenta entrar en la habitación... ...pero una de sus amigas... ...algo no le, no le gusta... ...algo le, le parece realmente extraño... ...y la paraliza, no la deja entrar... ...cuando ocurre eso... Ella se queda como con medio cuerpo fuera medio dentro de la habitación y es como, eh, la sensación que ella tiene al menos es como si se hubiera quedado paralizada, como si hubiera estado justo a medio camino de un vórtice, precisamente, ¿no? Eh, quizás fue porque la amiga la sacó de la cabaña de piedra cuando estaba a punto de entrar, quizás porque la mitad de su cuerpo quedó atrapado en una en una dimensión y la otra en otro. La sensación que tuvo fue de parálisis y a partir de ese momento empezó su hemiplegia. O sea que, mmm, explicación, no la sé al menos no la tengo. Lo que sí parece claro, porque... Nos va a servir para hablar del siguiente caso, es que esta persona no atravesó y no llegó y no cogió totalmente el carril de esa autopista al pasado, sino que se quedó a medias, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber qué hubiera pasado si hubiera realmente cruzado del todo. Igual no le hubiera pasado nada o igual realmente se hubiera directamente muerto, ¿no? Aquí entraríamos con los debates famosos del efecto mariposa y todas esas cosas que afectan a los viajes en el tiempo. Pero indiscutiblemente el hecho de haberse que quedado entre, entre dos dimensiones le ha supuesto un efecto físico realmente traumático. El siguiente caso nos sitúa en el año 1969... El protagonista un hombre que solo conocemos eh, por sus iniciales, L.C. Este, este buen hombre eh, y su socio de negocios, Charlie, conducían hacia el norte desde Abbeville, en Luisiana. Eh, iban hacia Lafayette en la autopista 167. Mientras conducían por una carretera prácticamente vacía, empezaron a alcanzar a una especie de coche que les parecía ciertamente antiguo. Lo que más les sorprendió no fue que el coche fuera antiguo, porque podría haber salido pues, de, yo qué sé, de una exposición o alguien que tuviera un coche antiguo porque le gustaran las antigüedades, sino que realmente el coche parecía. ...perfecto, parecía recién salido de fábrica... ...cuando empezaron a adelantar al coche... Eh, ...se dieron cuenta desconcertados... ...de que la placa que lucía el coche... ...de color naranja brillante... ...en ella solamente se encontraba estampado un número... ...1940, que es el año, de, el año del coche, ¿no?... ...pensaron que igual es que salía de un espectáculo... ...de una exposición... ...sin embargo, al adelantarlo... ...disminuyeron la velocidad de bajar la ventanilla... ...y se dieron cuenta que dentro había una mujer... ...vestida con ropa como de vendimia de los años 40... ...y un niño también vestido de época... Eh, ...la mujer parecía aterrada mirándoles... ...confundida... Y al bajar la ventana, el conductor el EC, le preguntó si necesitaba ayuda y la mujer dijo que sí. LCL indicó que por favor parara en la arcén para ayudarla y cuando pararon al lado del coche, el coche se volatilizó, desapareció ante sus ojos. ¿De dónde salía el coche? ¿De otra dimensión? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos, es un caso extrañísimo como este que también vamos a comentar ahora, una chica que tuvo un encuentro con una serie de personajes absolutamente extraños, podemos denominar este caso como la Feria eh, del Futuro. Sí, yo creo que en este caso el viaje precisamente fue al futuro, ¿no? Una noche en 1972, cuatro estudiantes de la Universidad Meridional de Utah se dirigen hacia sus casas en Cedar City después de pasar pues el día en el rodeo de Pinochet en Nevada. Las chicas, que eran chicas, se sorprenden porque el asfalto eh, de repente se convierte como una especie de camino de cemento blanco que termina en un acantilado. Se quedan paradas porque piensan que han equivocado la ruta o que sin darse cuenta han, se han salido del camino. Se dan la vuelta y tratan de encontrar el camino que parecían haber perdido de pronto ven que todo el paisaje les es desconocido, campos de cereales pinos, árboles que no habían visto a la ida, se sienten perdidas se sienten realmente asustadas y en ese momento ven que hay una casa deciden acercarse hacia la casa para ver realmente pues eh, preguntar o ver lo que pasaba pero antes de llegar a la casa se detienen en un estacionamiento y una de ellas asoma la cabeza por la ventanilla para pedir indicaciones a unos hombres que parecían salir de esa casa y que se acercaban hacia el estación. De pronto, la mujer empieza a gritar, asustadísima, y le dice a la conductora que, por favor, salga rápidamente de allí. La mujer eh, que conducía no pide más explicaciones, simplemente arranca, y al salir se dan cuenta que están siendo perseguidas por unos extraños vehículos de tres ruedas que tienen forma de huevo. Finalmente, consiguen perder a esos vehículos, y encuentran por fin el camino que habían perdido en su trayecto, ¿no? En ese momento, eh, la conductora le pregunta a la copiloto que por qué había gritado de esa forma, a ver a los hombres, y ella le contesta que lo que había visto no eran hombres, que no eran seres humanos. Caray, un caso espectacular. Oye, sí, vamos es a... Eh, eh, eh, y, y las eh, diluaciones y lo que se puede pensar claro. en este caso, ¿de dónde habían salido esos eh, hombres? Eh, ¿Del futuro o de algo más que el futuro, no? Bueno, aquí yo creo que entraríamos en un debate, ¿no? En un debate y en muchísimos datos de, de incluso experimentos que se han realizado. La mayoría de saltos que se producen o que conocemos eh, son saltos al pasado. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, eh, el gran experto en lo que sería los viajes al futuro, la persona que quizás más ha trabajado y ha estudiado el tema, que es Stephen Hawking, eh, él afirma que, que realmente no se podría viajar al, al pasado, solamente se podría viajar al futuro. ¿Por qué? Bueno, Él hizo un experimento eh, que para muchos, por lo menos para mí, puede parecer un poco... Eh, futil en el sentido de que tampoco innecesariamente o sea, yo entiendo la explicación que él da al experimento que ahora explicaremos, sin embargo a mí me quedan muchas dudas respecto a que realmente eso pruebe algo, ¿no? él eh, Se le ocurrió la siguiente idea, y es realizar una fiesta, y al final de esa fiesta enviar, enviar las invitaciones a la misma, entonces él lo que esperaba es que esas invitaciones enviadas a posteriori, eh, para un viajero en el tiempo, fueran localizadas y permitiese que alguien se presentara en esa fiesta en el pasado, evidentemente Se quedó más solo que la una Pero, claro, mi conclusión, claro, él dice que la conclusión Es que no se puede viajar al pasado, que solamente Se puede viajar al futuro Yo, mi conclusión no es la misma, mi conclusión es que Para que alguien del futuro hubiera podido Viajar al pasado, probablemente Tendría que haber encontrado, uno, un viajero del tiempo Dos, quizás la tecnología, que igual A quien le envió las invitaciones nunca Estuvieron pues, en disposición de esa tecnología Y tres, eh, probablemente haber enviado esas invitaciones a gente que sí que estuviera en un futuro lejano y que eh, en un momento que, que físicamente fuera posible esa tecnología, ¿no? Entonces a mí, por eso te digo, a mí esa prueba hasta cierto punto eh, no, no la veo fiable. Pero bueno, es la teoría de un señor que desde luego no es nada diseñable que, que, que tiene no. en cuenta. Con, con, <risa> no. con, y además, eh, es, aunque los eh, viajes en el tiempo presentan una serie de paradojas y una serie de preguntas, Los eh, físicos, eh, Hawking en este caso, pero no es el único físico que se ha intentado ocupar de este asunto. No, bueno, pensemos otra cosa también de Hawking. Antes de dejar a este, a este fantástico y, vamos, y excepcional científico, él comentaba una cosa que también hay que tener en cuenta. Dice que si consiguiéramos viajar en el tiempo a un 98% de la velocidad de la luz, al día, eso equivaldría aproximadamente a un año natural en el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente para viajar en el tiempo la velocidad no puede ser la velocidad normal que conocemos, debería ser cercana a la que, a la que él habla. De ser así, eh, probablemente lo que nos ocurriría es que eh, por cada minuto o por cada segundo transcurrido en nuestro tiempo real, la Tierra habría transcurrido a saber cuánto tiempo, eh, con todo lo que ello puede conllevar a nivel de efecto mariposa y todas las cosas que se suelen hablar, ¿no? Pero bueno, como decías tú, hay otros científicos y otras versiones. Tenemos, por ejemplo, a Robert eh, Nemirov y Teresa Wilson. Ellos también trataron de realizar, por ejemplo, un, es un experimento similar al de Hopkins. Ellos crearon una serie de tweets con dos hashtags... Eh, junto a su correo para recibir algún tipo de llamada o de contacto también de ese posible futuro, ¿no? Uno de ellos decía eh, hashtag I can change the past 2, o sea, no puedo cambiar el pasado eh, perdona, puedo cambiar el pasado 2 y el otro decía I cannot change the past 2, o sea no puedo cambiar el pasado 2 el caso es que evidentemente no tuvieron ningún resultado y eh, les llevó a pensar nuevamente, pues lo mismo que Hawkins, ¿no? Que no podías eh, retroceder al pasado sino eh, simplemente avanzar hacia el futuro, pero nuevamente a mí me quedan muchas incógnitas de este tipo de experimentación pero bueno en cualquier caso decir que eh, hay muchos científicos que han investigado el tema que lo único que coinciden todos probablemente es en el llamado efecto mariposa ¿qué es el efecto mariposa? para aquellos que no lo sepan las consecuencias que puede tener cualquier cambio que realicemos en un pasado ¿por qué? imaginémonos que tú ahora viajas al pasado y se te ocurre matar a tu padre Aut automáticamente entramos en una paradoja brutal ¿no? o sea, ¿cómo puedes estar tú vivo si el progenitor que te tiene ...que que dar a luz eh, o que tiene que concebirte, lo has asesinado antes de que lo haga. Bueno, pues ese es el efecto mariposa. El efecto mariposa son las consecuencias que en el futuro o en la actualidad pueden acarrear los hechos que alguien haga en un pasado, en el supuesto de que viaje al pasado esas eh, paradojas eh, que presentan esos eh, viajes en el tiempo porque si se modifica el pasado se modifica el futuro, un futuro que depende de lo que ha ocurrido en el pasado si ese progenitor ese padre no existe bueno, pues eh, eh, la persona que va a protagonizar ese viaje en el tiempo tampoco lo haría porque no existiría. Bueno, las eh, preguntas claro, son bueno, infinitas, ¿eh? Infinitas, ¿no? no hay más. Imaginémonos a nivel mundial incluso lo que podrías llegar a plantearte, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, eh, viajar al pasado a, a la Europa nazi, que luego hablaremos de ella, y asesinar a Hitler. ¿Qué hubiera ocurrido? Claro. Si eso, Si eso llegase así, ¿no? O, yo qué sé, o haber irrumpido en el Imperio Romano y haber matado a César antes de que empezara la conquista. O O sea, son tantas las ramificaciones que podríamos pensar a nivel histórico eh, que podrían haber ocurrido si alguien viajara al pasado y cambiara algún hecho realmente importante de la historia que yo no sé si es posible no viajar al pasado, pero en cualquier caso quizás no es aconsejable. El colisionador de hadrones intentaba poner remedio a alguna de estas eh, paradojas. No se ha conseguido respuesta, pero se han conseguido muchas cosas con ese colisionador. Eh, pues sí, bueno, fue uno de los proyectos quizás más ambiciosos a los cuales se han, se han enfrentado la raza humana, ¿no? Se supone que nos tiene que dar las claves y diferentes pistas sobre los viajes en el tiempo y, y su, su, precisamente su creación lo que busca es comprender, eh, pues eso, los misterios del universo. Pero nuevamente yo creo que estas cosas a veces cuando te acercas mucho a a cosas que no controlas, no sabes tampoco las consecuencias que pueden tener. Y a mí estos, estos experimentos a veces me generan una cierta inquietud, sobre todo dependiendo de las manos en que caigan sabe Dios, eh, esas manos no se pueden cambiar un poco el resultado se ha hablado y se ha especulado mucho sobre ese colisionador eh, y los eh, experimentos que se están efectuando que se han efectuado en el pasado que se están efectuando en la actualidad eh, comentaremos y hablaremos eh, aquí de algunos de esos experimentos eh, pero vamos a comentar ahora algo que también vamos a comentar eh, en futuras eh, eh, conexiones contigo pero que es importante para los oyentes eh, porque tiene que ver eh, con nosotros hablamos contigo en muchas ocasiones de viajes, pero es que en este viaje del que vamos a hablar ahora el servidor, quien les está hablando va a coger con eh, un experto en el pasado nazi, en el esoterismo nazi, Oscar Radón, y nos vamos eh, nosotros y todos los oyentes y todos los lectores que quieran a la Europa de los nazis, eh, nos vamos a Berlín, nos vamos a Varsovia nos vamos a Alemania, nos vamos a Polonia, un viaje que queremos eh, que la gente nos acompañe Bueno, yo creo que es un viaje, además, para quien no haya estado, increíble. Yo siempre digo que es uno de los lugares, donde cuando estuve, donde estuve hace unos años, donde más emociones he sentido, buenas y malas, o sea, buenas porque es espectacular. Todo Berlín, eh, Varsovia, hay lugares preciosos que visitar, pero también eh, de emociones eh, trágicas, porque visitar Auschwitz, visitar Birkenau son campos de concentración que te ponen los pelos de punta, que llegas a pensar realmente cómo la raza humana pudo ser tan bárbara, tan despiadada para cometer semejantes atrocidades, donde yo creo que las impregnaciones siguen a día de hoy muy vivas de todo lo que ocurrió allí, ¿no? Y, pues sí, como decías, del 26 de julio al 2 de agosto, aquellos que quieren acompañar a Bruno y a Óscar Herradón podrán recorrer con ellos pues la Europa nazi, conocer los entresijos eh, tanto eh, históricos como de los misterios y de la quizás la... verdad más negra de, del Tercer Reich, esa parte de misteriosa, porque sabemos todos que Hitler fue un gran aficionado al esoterismo, un hombre que buscaba objetos sagrados por todo el mundo pensando en que quería tener el poder que estos objetos podían quizás ya conllevar. Eh, y bueno, yo creo que la historia nací es apasionante desde cualquier punto de vista y la Segunda Guerra Mundial es un periodo todavía muy desconocido, ¿no? Y con muchísimas cosas hay que contar eh, tanto Oscar y como servidor vamos a contar algunas a todos los que vengan a ese viaje vamos a contar información, vamos a dar eh, datos a partir del 26 de julio que la gente se reserve eh, algo más eh, de una semana en este verano un verano que puede ser eh, fantástico y que queremos eh, que vengan con nosotros, que nos acompañen a esos eh, lugares eh, a, a Alemania, a Berlín que nos acompañen a Polonia, que nos acompañen a Varsovia, bueno, vamos a conocer y vamos a estar ahí con la gente por supuesto en el Muro de Berlín en el búnker de Hilder en la ciudad subterránea de Hilder, vamos a conocer el Museo del Holocausto Campos de concentración como el que has mencionado, el campo de Auschwitz, que no ha oído hablar, un lugar terrible y tremendo. Vamos a estar en Varsovia y vamos a conocer los efectos de ese bombardeo con el que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Seguramente eh, lo que vamos a conocer y lo que vamos a presentar a la gente es la historia más importante y la que ha determinado todo el siglo XX, eh, Fue una historia tremenda, un momento terrible eh, y, y un momento que hay que tener eh, muy presente. Eh, la aparición de la figura de, de Hitler y todo lo que arrastró fue tremendo en todo eh, en, no todo que, el mundo. Eh. Que Yo siempre digo una cosa y que además yo creo que ahora que estamos en un momento político también de muchos cambios, hay que tener en cuenta que Hitler no fue un golpe de Estado, a Hitler lo votaron. Y, y, y fue como subía al poder. Quiere decir es, que en épocas es, de grandes exacto. crisis... Sí, sí. En épocas de grandes crisis a veces suceden cosas catastróficas, ¿no? O sea, quizás nos lleva a tomar decisiones radicales que no benefician a nadie. Claro, eh, que la figura de Hilder en ese sentido... Eh, todo cambió en el mundo, Alemania es un poco el epicentro de esos cambios eh, pero todo cambió con la crisis económica de los años eh, 20 la crisis eh, que vino después del el declaraje del 29 y eso generó una serie de cosas en Alemania que además había sido muy culpada, estaba pagando todas las eh, penas y, y todo el dinero de la Primera Guerra Mundial y eso permitió que la gente apoyara al partido de Hitler y luego hizo lo que hizo, pero hubo un apoyo por parte de, de la gente, Evocó, evidentemente, ¿no?, eh, de forma inocente, pero eh, eso ha pasado varias veces en la historia de la humanidad. Sí. Esperemos que no pase, pero hay que conocer eh, la figura de Hitler. Por cierto, vamos a estar eh, también en ese estadio olímpico. Eh, Jesse Owens, eh, ese encuentro tan eh, espectacular entre la figura y Jesse Owens, que era el atleta más importante del mundo en aquella fecha, en aquella época un atleta negro, eh, su encuentro con, con Hitler, eh, que... Era absolutamente racista. Bueno, pues el estadio olímpico es uno de los símbolos eh, de esa época y es una de las cosas que queremos que la gente conozca. Eh, toda la información la vamos a ir contando, pero toda la información está en esa página web en prismapublicaciones.com, ¿no? Efectivamente, que entren en prismapublicaciones.com y en el apartado viajes podrán consultar toda la información, podrán comprar el ticket para poder asistir y acompañaros a Batilla Oscar en ese fantástico viaje y realmente para quien no haya estado es eh, de aquellos viajes que no se olvidan nunca en la vida. O sea que os animo a entrar en prismapublicaciones.com en el apartado viajes y, y que os apuntéis. Y, y haremos otro viaje también. Claro, eh, exacto. Yo voy a decir que no es el único viaje que estáis organizando, eh, también este con el destino en Centro Europa, un lugar fantástico y excepcional eh, como es de toda República Checa, Praga. Bueno, pues ahí vais también, ¿no? Exacto, del veinticuatro al treinta y uno de agosto, o sea, unos a principios de verano, el otro a finales de verano. Pues en este caso, el veinticuatro al treinta y uno de agosto, eh, Lorenzo Fernández, bueno y servidora, recorreremos la República Checa, lugares tan hermosos y tan históricos como Praga, el, la Catedral de San Vito, la Basílica de San, jo, de San Jorge, o por ejemplo pues el puente de San Carlos, famosísimo, visitaremos eh, lugares como el barrio judío, la sinagoga vieja o nueva, eh, lugares apasionantes, incluso realizaremos una cena de crucero sobre el sobre el río eh, Bata, eh, iremos, por ejemplo, a lugares tan famosos como el, el Castillo de de la condesa sangrienta, aquella mujer que se bañaba en sangre porque pensaba que así rejuvenecería y mataba a miles de doncellas para conseguir su propósito, ¿no? Eh, bueno, eh, lugares realmente preciosos como Bratislava, el castillo eh, de Cachitique, lugares... Realmente, eh, que vale la pena visitar también, en este caso, pues con Lorenzo Fernández Bueno y con Servidora, eh, incluso recorreremos, por ejemplo, algunos cementerios y haremos experimentación paranormal para aquellos que les guste esa parte quizás más misteriosa, y también visitaremos las catatumbas eh, y lo mismo, también allí pues eh, probablemente nos llevaremos los cachivaches para investigar un poquito para aquellos que les vaya a la marcha. Y, ¿Y ya la saben? información donde la cuenta la gente. Pues en rutasmisterio.es, como siempre. En rutasmisterio.es, ahí está toda la información sobre este viaje a Praga de toda la República Checa rutas En rutasmisterio.es y también para conocer información que vamos a hablar en el futuro de ese viaje a Berlín, de ese viaje a Polonia, en prismapublicaciones.com. Ahí está toda la información. Laura, ¿te parece que la semana que viene sigamos hablando, no? Pues sí, la verdad es que sí Bueno Oye, buenas noches a todos Y nada, que vaya bien el resto de la jo de, de la jornada y, y de la semana Comenzamos ya una semana un poquito más tranquila El mundo ya ha cambiado Y ahora ya vuelve la normalidad ¿eh? Efectivamente sí, sí. Venga, gracias Laura Hasta, Hasta como... luego Bueno, mujeres con historia vamos a conocer a la primera directora de cine sonoro en nuestro país, a Rosario P. Nos so cuenta Silvia Casesola. Mujeres con historia. Hace unas semanas, preparando el concurso del programa, me topé con un personaje fascinante que desconocía por completo.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 la pareja se conoció durante el rodaje del recuerdo Diamo en 1941 si, sí, fin que se scherza va bene ma io facevo sul serio a punto continuando mi sarei loser, mi sarebbe stato peggio c'è troppa differenza tra noi tu sei un signore ma che eh? storia eh no a Torre Rossa lo sanno tutti siete padrone di mezzo paese benissimo e così ce ne anche per te sai cosa voglio fare tu vuoi fare un telegramma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 Like nobody's loved you Lo hizo muy discretamente sin que nadie le reconociera su trabajo shine. sin que nadie le dedicara un homenaje mountain, Y Rosario cayó en el olvido más absoluto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 de los vientos en Onda Cero Fronteras del futuro Vamos a conocer algo más sobre ese futuro Sobre las fronteras que se están abriendo Y lo conocemos aquí, como siempre Con Javier Seguiano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Te veo muy goro, ¿eh? El, El futuro es huera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 de la electricidad y del calor, pero tenía fundamentalmente o tiene todavía eh, un, uh, un gran problema es muy um, difícil de fabricar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 Más, resiste, más resistente que ningún otro, el siliceno, el fosforeno, el germaneno, y podríamos seguir muchos. Etc. Todos en bueno, muchos, todo nenos, mucho no, neno, el, pero el, el que el que nos vamos a centrarse es, es en el borofeno, que es, también que es, es de el, un, una monocapa no de borofeno. No es boro. el grafeno, sino que hay borofeno. Digamos que el grafeno, vamos a hacer un pequeño chiste, <ríe> el eh, antes de nacer afraca,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 las eh, baterías abriré también una nueva eh, situación porque funcionaría muy bien como ánodo, es decir eh, qué? ánodo, sabes que las baterías se componen de sí, ánodo sí, y cátodo, ¿no? Ah, el sí. positivo y negativo, ¿no? Eh, parece mentira, parece mentira Bruno que sí, <ríe> sí, estas preguntas de, de, de, de chufe y de teléfono, bueno, y el, ánodo, el ánodo ¿El catalizaría eh, eh, eh, eh, sería capaz de catalizar